Momento de presentar a nuestro compañero. Vero, ¿cómo estás? Hola, Lauti, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? y o estoy tan tan feliz. Qué lindo.、Eh, ¿Me imagino sí, por qué. qué? Sí, porque. Y la verdad es que estoy como.、Eh, nada, no pensé que me iba a pasar así、eh, este este nivel de, de emoción,、eh, pero la verdad que es así, ¿viste? Las emociones.、Eh, Te llegan, te sorprenden,、eh, a veces te imaginas que, que determinada cosa te va a pegar o no de una manera, y estoy, estoy muy, muy conmovida por, por todo esto、eh, y hablando permanentemente del tema y qué sé yo, así que no sé si tengo una, una columna armada para hablar、uh -huh. y por ahí podemos charlarlo, si querés entre, entre los dos podemos hablar del tema. Me encanta, ayer, me encanta porque ayer,、eh, obviamente, compartimos la alegría. Vamos a poner en autos, como dice nuestra compañera Cintia Alcaraz, a todos, todas, todes quienes nos están escuchando. Ayer, la Argentina dio un paso importantísimo en materia de derechos al aprobar o incorporar los documentos no binarios. Se convirtió en el país, el primer país en Latinoamérica, en dar esta posibilidad de poner la X en el documento. A aquellas personas que no se consideren ni varones ni mujeres. Ahora que ya、eh, lo aclaramos <risa> a este tema, después de la alegría compartida,、eh, vamos a hablar y a reflexionar sobre la importancia que tiene esto.、Eh, ayer mencionaba la secretaria de Diversidad de la Nación que ya había alrededor de 300 causas iniciadas por personas、sí. no binarias que,、eh, bueno, iniciaron un proceso para poder acceder a、eh, autopercibirse. Dentro de este pasaporte o del documento nacional de identidad. Bueno, eso ya no va a ser necesario, ya va a ser un Exactamente. derecho. Exactamente, ya es un derecho.、Eh, acá en Santa Rosa todavía no está cargado en el sistema, digo, por si alguien se va hasta el registro civil ahora, hasta el juzgado.、Eh, hay que esperar entre una semana y diez días, es lo que están indicando,、eh, para las personas que ya quieran ir a cambiar su, su género. Eh, hasta ahora tenían la posibilidad del femenino o del masculino, y digo tenían la posibilidad, teníamos la posibilidad, porque también tenemos una ley de identidad de género, que digamos, en, aprobada en el año 2012, que ya nos daba una, un permiso para este, la elección del género, la F o la M. Ahora vamos por más cuando decimos... que hay una serie de identidades que no estamos comprendidas dentro de la F y de la M, y hay una convención internacional que estipuló a la letra X eh, como eh, la, la tercera opción, digamos, que corresponde a las personas no binarias, géneros fluidos,、eh, autopercepciones por fuera del binarismo, digamos, hay una serie de, de términos especificados、eh, que ayer los enumeraba, c n i n t u i a cuando salió、eh, para, para dar la información, n q u e contempla? No binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino. Eso es、uh -huh. lo que dice el decreto, ¿no? Que, que, textualmente. 193、eh... países firmaron un acuerdo、eh, para que en los documentos. De viaje, sobre todo, e x i s t a la posibilidad de、eh, poner una X. Bueno, Argentina es la primer, el primer país que se adhiere a esta normativa y que cumple con esto que ya ha hecho Canadá, por ejemplo, en el continente、uh -huh. americano.、Eh, claro. Es toda un, un, una novedad en materia de derechos y Argentina vuelve a ser punta en este sentido. ¿Y qué otro todavía no ocurrió? El primer, el primer país latinoamericano, ¿no? Porque,、uh -huh. bueno, como decías vos, hay algunas、eh, expresiones en otros países, muy poquititos en todo el mundo,、eh, y Argentina, que sea el primer país de Latinoamérica, hace punta nuevamente en cuestiones que tienen que ver con legislación identitaria. Y yo me de quería detenerme en el término DNI, que lo decimos tan rápido, porque como DNI, viste, bueno, ya está, es como una, como una cosa que la decimos. Documento nacional de identidad.、Uh -huh. Es muy fuerte.、Eh, la cuestión de identidad es, este, es lo que le da un enorme valor a esto. La construcción identitaria, que es lo, por lo que venimos peleando desde, los, desde el movimiento l g b t y q n b、eh, que la identidad es una construcción. Y esto nos dice que el Estado Nacional respeta que la identidad es nuestra construcción, es una construcción que llevamos las personas、eh, y que ahora cuentan con un aval y que cuentan con un decreto y que hay un respaldo del Estado para todo esto. La identidad es un concepto muy fuerte en nuestro país. Hemos tenido, digamos, tenemos todavía un montón de personas a las cuales se les ha robado la identidad y que no la conocen, su verdadera identidad, y ahí está la lucha de abuelas y de plazas, de mayo.、Eh, la construcción de la identidad dentro del colectivo LGBT es t o d o una lucha, y bueno, digo,、eh, el, el, la cuestión de que haya un reconocimiento identitario a través del documento nacional es lo que hace que nos emocione, que nos dé, digamos, es como la. La comprensión o la lectura respecto de la enorme importancia que esto tiene.、Sí. ¿Cuántas es alegrías que hemos, que hemos tenido en, en <ríe> los últimos meses? ¿no? Eh, a mí me,、sí. me cuesta mucho por ahí、eh, seguir en el rol de, de periodista cuando pasan cosas que tienen que ver con los derechos. ¿Viste? Como que pierdo ahí el eje y me da ganas ir a abrazar e l entrevistado por más que lo esté viendo por Zoom.、Eh, es, es, es difícil por ahí porque、sí. es. Son pasos muy grandes y que tienen que ver con la lucha de muchas personas, muchas de ellas quizás ya no están. Ocurrió hace poco con、eh, el tema de la inclusión laboral para personas trans. Claro,、eh, y también、claro. uno por ahí se pone a reflexionar esa en tenga, esas v i a s en esas luchas. Que, claro, es difícil. Esa, esa, esa ley tiene el nombre de dos referentes enormes como Loana Berkins y Diana s a c a y l á n que no están.、Uh -huh. Que no están. Eh, entonces, eso habla también de un dolor. Por eso, estas cuestiones te hacen llorar de la alegría. Y en el llanto de la alegría está la alegría como primera emoción, como algo muy grande, como algo muy fuerte y muy lindo. Pero también en el llanto van ahí las lágrimas por toda la pelea y todo lo que ha, lo que ha hecho falta para llegar a este momento. ¿no? Claro, y lo、sí. que va a seguir haciendo falta. Yo miraba, miraba un, un fenómeno en las redes con respecto a este tema y, me, y miraba los me gusta, los me encanta y las risas. La risa es el emoticón elegido por las personas homodiantes, homofóbicas este, y demás, porque la burla ha sido la forma más fácil y más simple de、eh, De generar este ninguneo, de generar、eh, el rechazo, ¿no? Es decir, el, el odiante ni siquiera te dice que te odia. El odiante se ríe de tu logro, poneles, ¿no? De este documento no binario, ¿no? Se ríe. Porque、eh, las identidades por fuera、eh, de la heteronormatividad, el lugar que han tenido es el de la burla. Las primeras personas vestidas de mujer, los primeros hombres vestidos de mujeres en los medios de comunicación eran hombres disfrazados de mujeres, generando la risa del público. o ¿no? n Ese es el lugar que los medios de comunicación le han dado, por ejemplo, a la homosexualidad de los varones o a las personas trans, a las mujeres trans. Ese, esa ha sido la construcción identitaria en nuestra sociedad. Por eso, cuando ahora se anuncia todo esto, el tercer emoticón, por suerte es el tercero, porque están primero las, las personas que se han manifestado apoyando y alegrándose por todo esto. Pero hay una gran cantidad de personas que se burlan y que se ríen. A las personas que se burlan y que se ríen, este,、eh, yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para no entrar en ese, en ese odio. Eh, porque digamos, no construye、eh, y porque hay que, hay que traer, tratar de, de llevar fundamentación para dar respuesta a todo eso.、Eh, y decir que en realidad,、eh, si lo toman a la ligera a esta cuestión, le están restando la importancia eh, política eh, al, al tema. El patriarcado y el capitalismo, tienen como, uno de, como tercera pata de todo esto el binarismo, el pensamiento binario,、eh, que podríamos decir es un posicionamiento filosófico, el posicionamiento binarista, le da lugar a la construcción del patriarcado y del capitalismo. Entonces, cuando lo logramos un documento que identifica a personas no binarias, también es una batalla más ganada, Eh, en favor de tratar de destruir justamente estas construcciones、eh, capitalistas y patriarcales que nos han ubicado en la sociedad que hoy tenemos. Entonces,、claro. la burla y el ninguneo de qué pavada, yo le diría a esas partes que vayan revisando, porque en realidad acá hay una fundamentación ética, política y filosófica muy profunda, muy fuerte, y que apunta. A algo a muy grande así que si quieren reírse bueno es una opción pero me parece que ante todo ahí hay un desconocimiento hay puede ser que haya también odio directamente、eh, y también hay como esto de la incomodidad que generan las cosas que me quieren cambiar las cosas como ya están no Digamos, hay personas que que transitan toda su vida aceptando absolutamente todo lo que les viene impuesto y le dicen, bueno, vos tenés que estudiar esto, vos tenés que pensar así, vos tenés que hacer lo otro. Y otras personas que vienen a romper todo eso y dicen, mira, mira yo me voy a cuestionar. Yo me voy a cuestionar a ver si mi género es el que vos me decís que es. Yo me voy a cuestionar este nombre que me pusiste. Yo me voy a cuestionar a ver si, si teniendo vagina a mí me tienen que gustar los penes o no. Me voy a cuestionar todo. Y voy a tratar de hacer una construcción Propia de c o m o a mí me parece que deberían ser las cosas. Y la verdad es que eso jode muchísimo a un sistema que ya tiene los engranajes calculados para que la cosa funcione de determinada manera, donde h a b a ya una enorme cantidad de personas pobres que laburen para un pequeño grupo de personas ricas, por ejemplo. ¿no? Entonces,、eh, si el sistema está pensado de determinada manera y hay un grupo que dice, no, vamos a replantearnos todo y vamos a poner en duda todo. Porque la idea es ver si podemos hacer algo mejor y superador. Eso obviamente que incomoda a todas las formas de pensamiento conservadoras, ¿no? que, que quieren mantener el e status quo de cómo está. Ayer、eh, pensaba esto que, que estás mencionando y yo decía: ¿por qué todavía sigue haciendo falta、eh, clasificar en varón, mujer o en este caso? La claro. perso la, las personas no binarias. Y me decía Alba Rueda, que es la subsecretaria de diversidad, que eso es necesario porque todavía no estamos preparados como sociedad para afrontar la no clasificación. Digo, ¿qué pasaría si, si solamente pusiéramos personas con、Exacto. las leyes de paridad de género, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Volveríamos 10 casilleros atrás. O sea,、claro. nominar, no, eh, nominar o clasificar de esta manera sigue siendo importante para poder seguir viendo a las minorías, a los demás como personas. Estamos en la instancia, digamos, vamos en un camino, lo decía Alberto también. El objetivo、uh -huh. al final es que seamos personas.、Uh -huh. Ese es el objetivo. Este es un escalón o un paso en un sendero que nos lleva allá, que es. Somos personas, punto. n o En esta instancia en la que estamos ahora, hacen, nos hacen falta nombrar todas las, todas las diversidades que hay. Por eso el colectivo cada vez tiene más letras. Che, pero ¿cuántas letras le van a poner? Y bueno, mirá,、eh, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, no binaries y la más, y la, el signo más, que además significa... Más porque vamos a seguir poniendo todas las letras que hagan falta hasta que las identidades sean nombradas en todos los sentidos, sean tenidas en cuenta sus existencias. ¿no? Siempre decimos aceptar la existencia,、eh, respetar la existencia o me pasa a recibir resistencia. ¿no? Digamos, estamos en una etapa en la que tenemos que nombrar para que sea aceptada la existencia. ¿Por qué? Porque todavía hay resistencia a esas existencias. s e n t i e n d e Entonces, nos nombramos, nos decimos. ¿Qué necesidad hay de que alguien diga, mira, yo soy una persona lesbiana, no binaria? ¿Por qué es importante? Bueno, primero es importante porque hay alguien que le molesta. Si hay alguien a quien le molesta, quiere decirte lo tengo que decir. porque todavía no estamos en una instancia de respeto tal donde eso no moleste. Cuando eso no moleste más, cuando la orientación sexual, la expresión de género,、eh, mi sexualidad, mi construcción identitaria y demás no le moleste, no moleste a nadie y las personas seamos respetadas, inde independientemente de todas esas connotaciones, bueno, habrá que dejar de nombrarse porque ya no era falta. Pero、uh -huh. ahora estamos en esta etapa. Y vamos hacia allá. Yo me acuerdo ayer, cuando. Sí, sí, decime. No, ayer eh, eh, hubo una irrupción en, en el medio del acto de un grupo de personas que no estuvieron de acuerdo o se manifestaron contra la utilización de la X, diciendo, no somos una X,、eh, queremos que nos nombren de、Fue、esta una, manera. Fue、eh, una... Valentine.、Uh -huh. Valentine, cuando recibe, que es el segundo DNI, llevaba、uh -huh. una r e m e r a que decía, no somos una X. Sí. ¿Qué、eh, pensas vos de, de esto? La locutora habló encima de Valentina y no se pudo escuchar su. porque era como una cuestión de, de pelea o de, de no somos esto, no somos una X. La、uh、cuestión -huh. de Valentina, creo, creo por lo que pude, porque le presté atención y porque seguí a observando cual, terminó aplaudiendo con los brazos en alto, aplaudiendo. a Fernández, al final del acto, porque le responde el presidente a esta posición cuando dice el objetivo final es que no haya ningún género. La X es una convención internacional como、uh -huh. un primer paso para、claro. estos reconocimientos.、Uh -huh. Vamos en ese camino, vamos hacia que los géneros no importen. En el mientras tanto, estamos en esta situación. Hay una crítica a que la X debería. Tener en cuenta a un grupo de personas con determinadas características, como la F contiene a las mujeres y como la M contiene a los varones. La X contiene a un grupo de diversidades. Hay hombres trans no binarias, hay mujeres trans no binarias, hay personas a n d r ó g i n a s no binarias, hay personas、eh, heterosexuales no binarias. Entonces, no, una X es una única letra. que contempla a una enorme diversidad de personas. Entonces, no somos una letra. Bueno, es la letra que la Convención Internacional nos pone como un primer paso para contemplar a todas esas diversidades. Pero sepan que somos una enorme diversidad de personas. No somos、uh -huh. una sola letra. Dentro de esa letra hay millones de letras. ¿no? Me、Bien. parece que ese era el planteo que estaba haciendo Valentine.、Eh, somos. Somos, estamos en esta letra un montón de este, identidades muy diversas que no estamos en la F y en la M.、Bien. Me parece que ese fue el planteo,、eh, que también es escuchable y que fue escuchado y entendido, y que además termina digamos, con, con, el, con, el, con, con el consenso o el, o el acercamiento, porque este, se termina aplaudiendo esto. ¿no? Vamos, este es un paso y obviamente vamos hacia. Este, no tener que en el documento poner ningún género, porque al Estado no le importan los géneros, ni las、ah. orientaciones sexuales, ni nada de eso. No es una cuestión en la que el Estado deba tener injerencia. ¿no? Y, y así a h í v a m o s Así que me parece que, que por eso también surgió. Hermosa charla hemos tenido, v e r ó en el día de hoy.